Hoy nos transformamos en la piedra del zapato. Hoy nosotros no queremos primaria. Y la verdad es que asombra ver cómo、eh, personeros mienten descaradamente diciendo que nosotros no queremos primaria o que Marco no quiere primaria. Además, personalizando todo en él. Cuando las, las resoluciones, los proyectos, todo en nuestro partido se hace en forma colectiva. Pero no vamos a dejar de trabajar por eso. Vamos a seguir construyendo. En cada una de las comunas. Estamos legalizando nuevas regiones y e s o nos da mucha fuerza.